Este jueves 24 de marzo, todos y todas decimos: más que nunca, nunca, nunca, más, nunca, más, más, nunca, nunca más, más, más, más, más, Transmisión especial de Farco, a 40 años del último golpe de Estado. Este jueves, desde las 17 horas, las radios comunitarias nos enlazamos desde cada pueblo y desde cada ciudad en un programa que sonará en todo el país. Móviles desde las marchas, las voces de todo el país que salen a las calles para recordar, para no olvidar. Este jueves 24 de marzo, más que nunca, nunca, nunca, más, nunca más, más, nunca, nunca, más, más, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.